la zona cero hacía tiempo que no proponíamos en estos monográficos zona cero pues una visita casi fantasmal casi espectral a un lugar enigmático y este ciertamente lo es la vicaría de Borley dicen que es el lugar más embrujado no solamente de Europa sino del mundo ...es un sitio que hemos frecuentado... ...en alguna que otra ocasión... ...sobre todo en la etapa turno de noche... ...con María Bayón... ...aquella corresponsal fantástica... ...que tuvimos en, en Reino Unido... ...y que tuvo la gentileza... De, ...de visitar la vicaría de Borley... ...en compañía de algunos especialistas... ...para, para turno de noche... ...y fue un programa que quedó espectacular... ...espectacular hace ya... ...pues más de diez años... ...así que vamos a recordar ese, ese lugar... ...ese sitio... Eh, ...desde luego un enclave privilegiado... ...para los amantes del misterio... Nos, ...siempre nos estáis solicitando... ...que, que visitemos estos lugares y quién es mejor que, que Carlos Canales y Jesús Callejo para ofrecernos una visión amplia sobre este, este lugar eh, que seguro que os va a llamar la atención si no le conocéis ya ¿Qué tal mi querido Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Hombre, veo que vienes vestido de vicario, ¿eh? Sí, sí, sí, sí con mi orlita qué bien, qué bien te quedan estos trajes eh... Me quedan muy bien, estos es de época, la verdad es que los bordo Los bordo, como dijo Mariana Pineda sí, Impausto recuerdo pero no acabar igual el <risa> garrote tenía su vida eso sí qué tal, sí. ¿qué tal Carlos Canale Morales vola bien yo como verás no vengo vestido claro, tú vienes vestido, de, vestido de, de Sherlock Holmes eh sí el investigador de Casas de Embrujadas sí, porque tú y yo que coincidimos en queremos ser caballeros del orden del imperio británico sí sí como, es lo que más han sido hemos manifestado pues ya, la verdad es que el, el otro día fíjate en, en mi pesar llegué a decir que incluso aceptaría la legión de honor francesa ¿eh? tampoco está tan la de <risa> Bueno, ya, te veo, te veo con la cruz de que es la católica, ¿eh? ¿Cómo sigas <risa> <risa> Bueno, la verdad es que vamos a hablar, y es verdad, lo acabas de decir, de uno de los, de los enclaves mm, misteriosos más famosos del mundo y tiene fama de ser la número uno de las casas embrujadas del, del mundo. Puesto que, bueno, dentro de lo que sería el catálogo de, de hechos famosos eh, y de, bueno, de lo que se ha podido apreciar y ver, no solo por parte de testigos, eh, bueno, más o menos anónimos, gente corriente y normal que, que ha pasado allí o ha vivido o ha estado cerca eh, durante algún tiempo, a veces de manera fugaz o pur y simplemente como visita, sino también porque ha sido objeto de intensas investigaciones por parte de especialistas, de los cuales sin duda alguna la más famosa fue la que inició en 1929 Harry Price, pero... Ha habido muchas más y todas ellas han llegado a la conclusión de que, bueno, la verdad es que un lugar donde, bueno, como le preguntaron a Price y podemos empezar por ahí, le dijeron en un periódico que, que destacaría de, de la casa, que si había visto algo que realmente de lo que relataban le hubiera llamado la atención y dijo, bueno, pues en principio, pasos de fantasmas, luces extrañas, susurros fantasmales, un hombre sin cabeza, una muchacha de blanco, sonidos de un coche fantasma fuera la aparición del constructor de la casa Kerry Blum y el espíritu de una monja que una vez anduvo por el jardín. bueno pero Entonces, Así para empezar. Claro, es, Entonces, claro. Claro, es, que, es que claro, te deja hecho, vuelvo. Claro. Carlos mencionaba a Harry Price, pero es que hay que decir que este investigador iba precisamente para intentar poner las cosas en su sitio. Eh, <risa> iba iba con, el, el con ánimo crítico. ¿sí? Iba, iba con ánimo crítico. Bueno, bueno, sí, la verdad es que lo del de episodio de Harry Price, que está considerado pues uno de los cazafantasmas más famosos de la historia, sí. parapsicólogo, eh, bueno, pues además incluso descalificó a varios de los videntes que había en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, y estaba pues considerado como una persona muy crítica de estos fenómenos. Pero bueno, fíjate que Harry Price eh, pertenecería ya un poco a la segunda etapa de esta rectoría de, de Borley, ¿no? que si quieres un poco empezamos sí. aquí, al principio porque yo creo que es importante saber ya cuando él ya va allí ya tenía fama de embrujada ¿no? y todo empieza pues eso en el 1863 cuando el reverendo Harry Bull que ya de pasado lo ha mencionado Carlos pues finaliza la construcción de esta rectoría de Borley en el británico condado de Essex. bueno pues nada más estrenar esta rectoría empiezan a pasar cosas buranas. O sea, ¿no? que no, no es una cosa del siglo XII, del siglo no, XIII, no, no, no, no, no, no es que siglo XIX. Siglo XIX, exactamente, en 1863, no, o si sea, la verdad que la historia eh, cronológica de la casa es muy breve, ¿no?, porque luego se incendia, ya lo comentaremos, a principios del siglo XX, pero sí es muy exhaustiva en cuanto a fenomenología paranormal. Claro, cuando empiezan a ocurrir cosas ya en esta mansión victoriana, eh, claro, cosas muy extrañas, es como una especie de puerta al misterio donde tanto Harry Bull como los siguientes habitantes de esta mansión empezaron a notar cosas burradas. Algunas de las cosas que ha comentado Carlos, en fin, hombres descabecados, ruidos de coches inexistentes, pasos arrastrándose por el suelo de madera, sí, sí, sí, Car Car Carlos, en su contundencia, lo, lo ha dicho perfectamente. Sí, claro, eh, ha ocurrido algo así, destacado. Sí, pues, ta, ta, ta, ta, ta, ta. es un resumen sí, que muy bueno. Fue, fue una respuesta, claro. Dio. Con lo cual sí, estamos hablando es. de espectros, de golpes, en fin, de todo tipo de de fenómenos extraños que volvería loco, en el mejor sentido perdón, de la un, palabra, un, una a cualquier parapsicólogo. Un comentario adicional a lo que ha dicho Jesús. Jesús y yo tuvimos la suerte, gracias a ti, de investigar, bueno, de investigar, ¿no?, porque no investigamos nada, de quedarnos <risa> palmados de la sorpresa en la famosa, en el famoso incidente poltergeist del baúl del duende, claro. y, del monje, perdón. Entonces, sí. es cierto que eh, lo que la gente tiene idealizado como... Es, como, como como Poltergeist o sea, no hombre nunca la exageración de la película de Spielberg pero qué es eso si los objetos en movimiento eh, personas que pueden incluso ser desplazadas de su sitio y algunas cosas que ya contaremos sí se dieron en Borley uh -huh. con lo cual decir, Borley en ese caso encarna en, en este supuesto encarnaría Pues como el ejemplo perfecto de todos los fenómenos no, paranormales. Qué, ¿Qué es lo que no se dio en Burley? No se dio <risa> todo. Realmente <risa> se, se dio todo años. La construcción eh, termina en 1863 63, y exacto. casi de inmediato ya empiezan a. De inmediato. los fenómenos. Claro, a partir de aquí surge ya, lógicamente, las leyendas. Es decir, bueno, ¿dónde se construyó esto? No? Antes de seguir un poco adelante, sí que había ciertas leyendas que luego empezaron a conseguir o a darse un poco toda la, la dimensionalidad Que, pues, que el caso requería y claro, empiezan a decir leyendas lo que nunca contrastadas históricamente de que en aquel lugar se si hubo antiguamente, y aquí sí que nos vamos a la Edad Media un monasterio benedictino en este monasterio benedictino dicen esas leyendas que hubo una historia de amor entre el monje, uno de los monjes benedictinos y una monja, una monjita de un convento muy cercano allí el hecho es que tienen un amor tórrido en fin, se intentan huir de cada uno de sus respectivos cenobios Y son capturados, son capturados precisamente en ese monasterio benedictino y los dos mueren, mueren de una forma trágica. El ahorcado y ella emparedada viva. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya tienes el caso de cultivo de por qué se empezaban a dar este tipo de fenómenos que no solo ocurren en el 1863, según dicen, cuando se construye la, la rectoría, sino que antiguamente ya gente había oído algún tipo de ruido ululante, algún espectro blanquecino, mm. alguna persona descabezada, en fin, cosas de estas, pero claro, cuando... Eh, eh, empiezan a, te a tomar toda esa virulencia ¿no? desde el punto de vista parapsicológico es en 1863 con Harry Bull <risa> que desde luego pues eh, prácticamente eh, va de susto en susto y eso que se tira casi 30 años viviendo en esta mansión ¿no? o sea que la rectoría de Borley se, se elevó eh, sobre los cimientos ignorados de un monasterio si sí, lo que pasa no hay, pruebas reales. No, hay claro, que, claro. no hay pruebas reales de que el monasterio existiera lo que sí hay pruebas en cambio de las leyendas locales pero bueno las leyendas y Jesús esto también lo sabe muy bien las leyendas medievales Pueden, ser, pueden tener muchos orígenes y no necesariamente relacionar un hecho con un lugar, sino que puede ser heredado, traído, sí. comentado, puede ser deformaciones de otra leyenda de otro lugar, que a veces no tienen ni por qué estar cerca, puede estar lejísimos. Realmente eh, eso es lo de menos. Lo importante, como luego veremos que al hablar de las conclusiones, es que en el caso de Borley parece que el lugar es el foco de alguna manera, es decir, es la construcción de la casa lo que aceleró el fenómeno es como si, digamos, un lugar esperara que alguien construyera algo para poder manifestarse esto es una cosa absurda, pero es la sensación que da porque, de hecho, no había ninguna prueba tampoco de nada anómalo ni en tradiciones ni en hechos porque al fin y al cabo, 1863, es una época en la que había registros en la zona perfectamente documentados y allí nunca había ocurrido nada, nada extraño hasta curiosamente cuando alguien decide construir ahí es como si abriera una puerta a algo una cosa muy extraña y eh, a partir de ahí bueno, empezó a pasar absolutamente de todo ¿cómo fueron esos primeros fenómenos? sí, los primeros fenómenos ya se empieza a hablar que en habitaciones muy concretas, no en toda la vectoria, pero en, en habitaciones muy concretas, sí empezaba a aparecer una dama de blanco. Claro, rápidamente se asoció a esta posible monja, ¿no? El espectro de la monja que no estaba durmiendo a gusto en ese sueño eterno, ¿no? Pues eh, a raíz de que había sido emparedada, eh, se empiezan a escuchar fuertes golpes, eh, se empieza a, a representar un poco toda la fenomenología, pues eso, con malos olores, con eh, pasos, pasos que se dan en distintas habitaciones y que luego se comprueba que no hay nadie. Bueno, al final, el reverendo Harry Bull se acostumbra a todo esto, porque ya para él empieza a ser habitual. Cuando él muere, es cuando dicen eh, esas malas lenguas ya, porque claro, el cotillero era generalizado en todo el condado de Essex. Cuando él muere parece que forma parte también de esta comitiva espectral y hasta el propio sí. Harry Bull se empieza a dejar ver. De hecho, se, le, pues, a, a, a se le apareció claro, Bull. Es entonces, algo muy esa sería como esa primera etapa de la rectoría de Borle, porque de hecho cuando hay sí. distintos habitantes, uno de ellos es Guy Smith. Eh, bueno, pues solo duró un año en el edificio, pero sí fue lo suficiente para que dieran a conocer toda esa fenomenología a un periódico inglés, y para que ya tomara cartas en el asunto Harry Price, que ahí es donde entraría en esa segunda etapa. Es decir, es cuando ya se empieza a investigar de una forma seria todo lo que está sí. ocurriendo ahí con ese famoso cazafantasmas. Uno sí. de los alicientes precisamente que motivaron a Price fue que, que se comentaba que el espíritu del reverendo Bull había quedado capturado, sí, ¿no? Exacto, por, por sí, por sí, que ya formaba de parte de también de todos los que Price fue tremendamente metódico, porque él incluso llegó, bueno, alquiló el lugar durante un año para poder tenerlo la vigilancia las 24 horas del día. Y lo cierto es que Price, que como muy bien ha contado Jesús, fue allí a desmontar el mito y la leyenda, pues acabó totalmente formando parte de ella, encantado por ella, puesto que él describía los golpeteos, las campanas, fenómenos sí. de todo tipo, ruidos. Pero realmente lo, lo cierto es que el gran cambio en la avería de Borley se da a partir de octubre de 1930, cuando entran a vivir allí el reverendo Lionel Foyster y su esposa Marian, María Foyster. Porque hasta entonces, bueno, no pasaba de ser... Una molestia, pero no era algo que bueno que amenazara a nadie ni que hubiera causado daño físico a ninguna de las personas que bueno pues por azar, por casualidad, por haber estado allí o por, o bueno, por simplemente por suerte en el momento que, que se daba el fenómeno lo podían haber apreciado, escuchado o visto, pero nunca había pasado de ahí. El hecho es que eh, a partir de la estancia del matrimonio Foister, en la en la casa. Es como si se dispararan todos los fenómenos paranormales. Es como si de repente el, el lugar rechazara de alguna forma a las personas que acaban de llegar porque de los ruidos, los golpes y las apariciones se pasa ya a objetos desaparecidos, ventanas rotas, muebles movidos, es decir, eh, objetos extraños que aparecen de la nada. Y, y, a muchos, la exacto, y unos sí. extraños mensajes que eh, parecían indicar eh, con las letras Marianne Foister, Apuntaban directamente a la mujer del reverendo. Sí, Entonces, además, esto ya es para inquietar Era para inquietar, claro, sí. aquí ya estamos dando como un giro eh, Mucho más espectacular a esta rectoria de Borle es decir, ya Pasamos es, de la exhibición a la amenaza Eso es, incluso es uno de los espectros Porque se habla de varios, ya no solo es uno, ¿no? se habla de varios <risa> Aquí era trup. Uno de ellos, sí, eh, sí, sí. hacen sesiones además de huejas, sesiones de espiritismo eh, Pero uno de ellos se quiere manifestar eh, dando mensajes en las paredes O eh, poniendo sus mensajes en las paredes Pero mensajes también angustiosos, pidiendo ayuda de hecho, algunos de estos mensajes pone textualmente, por favor, ayuda marián Marian era como una focalizadora del fenómeno en aquellas épocas estamos hablando de los años 30 otro de esos mensajes dice no puedo entender, dime más O sea, cosas de estas como muy inexplicables pero fíjate que estamos hablando de, de mensajes en las paredes no estamos hablando ya de sesiones psicográficas en fin donde entra un poco pues también la subjetividad de, de la persona no que sea canalizadora no no mensajes que están además reproducidos en cualquier produce, manual sí. de casas encantadas te pero, puedes ver estos mensajes en recordemos que cuando se produce este hecho eh, todavía no no no habían no se habían ni, ni siquiera intuido las inclusiones parafónicas no no no claro claro, claro, claro. Pues, pues, por cierto sí, es importante el, que algunos eh, en la niña ha dicho Jesús que algunos de los mensajes que son conservan, parecen indicar una angustiosa petición de ayuda, por ejemplo, uno decía los rezos de Marian iluminan a la gente ah. es decir, e efectivamente era la persona que focalizaba todo, pero se inclinaba a atribuir algún tipo de manipulación desconocida, pues no era capaz de reconocer el origen pero él estaba convencido, o llegó a estar convencido al final de su investigación, de que algunos de los mensajes parecían tener relación con las apariciones de la famosa man, monja fantasmal que paseaba por el jardín, porque eh, parecían o indicaban tener un origen femenino también. C era un enlace entre mujeres. Esto es, es, esto es curioso porque lo que la rectoría estaba produciendo no había, ya empezaba a resultar, sino eh, solo inquietante también amenazador porque algunos de los fenómenos no tan exageradamente no como aparecen en las películas pero fenómenos de objetos que llegaron a incluso a desplazarse por el aire por ejemplo Marian Foster eh, fue llegar a Fue, ...dice o asegura que llegó a caer de la cama... ...empujada por una especie de extraña fuerza... ...e incluso que dice que una vez casi la asfixia un colchón... ...es decir, esto claro, llegó a unos extremos ya tales... ...de agresividad y violencia por parte del fenómeno... ...que bueno, pues hubo, se produjo una lógica alarma... ...pero esto no es que ocurriera una vez eh, al día... ...o una vez a la semana o dos, eh, ¿no? ¿Verdad que eso no sería? ...no, no, ocurría con mucha suidad y, ...y de hecho, eh, sí que hubo como picos, ¿no? ...dentro de esa fenomenología paranormal... Eh, ese pico de mayor actividad se produce precisamente cuando está Leonel Foster y su mujer ¿no? sí, como el acumulador, ella. Eh, sí, de hecho se muy... comenta que durante esa etapa eh, se registran más de 2000 sucesos extraños 2.000 sucesos sí, extraños sí, es que, ¿sí? en ese periodo eh, de tiempo. Claro, Carlos, 2.000 sucesos. 2.000 es una cosa disparatada. Para o sea, pensar en... casualidades. Claro, o... hay de todo, porque no, no, no, está claro que no hay casualidades aquí. Por eso se considera la casa encantada... Mmm, por excelencia. Por excelencia del Reino ah, Unido y, pues, obviamente, y mundo, por extensión sí. del mundo. Hmm. Porque es tanta la fenomenología, no es como cualquier castillo, ermita... El eh, lugar abandonado, eh, sí, según los testigos, pues puedes eh, recoger varios testimonios, pero que a lo mejor sumándolos todos, no pasan de 20. Sí, Estamos hablando sí, sí. de 2.000 en una época concreta y posiblemente más de 5.000 en toda esa historia vale. de, de la rectoría. Por eso es una casa encantada con constantes eh, episodios poltergeist. O sea, claro, que... pero, <risa> es. fíjate, pero además siempre se dan todos los fenómenos, todas las variantes, incluso eh, la variante de la profecía. Porque cuando hace una sesión espiritista, se presenta una entidad, Extraña. se identifica en este caso como Magid Lerren y esta entidad sí comenta algo inquietante y que más tarde con el tiempo se va a cumplir dice que la rectoría Ibarder es decir, está haciendo una predicción catastrófica bueno, ahí lo toman en cuenta puede ser verdad, no puede ser verdad pero queda el fenómeno tal cual y aquí se produce un hecho que a mí me interesa resaltar porque a mí particularmente de todo esta fenomenología de la rectoría Borling eh, es la que especialmente me atrae ¿no? aparte de todo lo que estamos comentando que yo creo que además con todas estas horas de la noche sí. puede poner los pelos como escarpias pero en este caso Harry Price eh, toma una decisión que me parece muy atractiva por su parte y que ahora forma par casi parte también de, de esos eh, concursos televisivos donde quieren juntar a, a muchas personas dentro de una casa encantada. Bueno, pues esta persona, Harry Price, ya lo hace en su momento. Es decir, el 19 de mayo de 1937 hasta finales de 1938 pone un anuncio en el rotativo de Times en el que solicita voluntarios para el estudio de los fenómenos paranormales de la abadía. Eh... Esta nota, Escueta, en The Times, dice exactamente lo siguiente. Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observación en una casa. Si no saben nada sobre investigaciones psíquicas, mejor textualmente dice esta nota. ¿Cuántos, cuántos apuntaron? Y se apuntaron? Se apuntan bastantes, pero él elige 48 personas. Esto es la soberbia británica. ¿eh? <risa> <O> sea, <risa> la respuesta fue Se este, buscan ¿no? personas inteligentes, digamos. Sí, sí, sí, inteligentes, intrépidas. <risa> todo el mundo pensaba que reunía este perfil. Pero lo mejor de todo es cómo termina. Y si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor. Sí, sí, sí. Bueno, 48 personas. Todos ellos permanecen en Borling por espacio de un año y medio aproximadamente y durante ese tiempo todos los inquilinos, todos, fueron testigos de algún fenómeno insólito, todos ellos. El 27 de febrero de 1939, el capitán Gregson, eh, que era uno de los posteriores moradores, es decir, aparte de los que estaba viviendo en la casa, era o sea, este equipo de 48. O sea, los 48, un año allí. Un año, más de un año, casi año y medio. Todos ellos recogiendo, claro, eh, le repartió Harry Price por grupos, cada uno eh, con su especialidad de habitación, recogiendo cualquier anomalía de temperatura, eh, cambios de color, una maravilla. Por eso te digo que, que esta parte a mí me encanta del fenómeno, porque si sí se eh, tiene la intención racionalidad, por lo menos, de hacer algo científico, de hacer algo serio, es decir, que nadie luego le pudiera acusar que en el fondo son unas interpretaciones subjetivas y personales, no, no, está hablando de 48 personas más y todos ellos coinciden en que en algún momento dado, en este año y medio, sintieron algo raro, en algunos casos, escenas de terror, y todos registraron en esos cuadernos de bitácora fenómenos Muy, pues muy alarmantes. En concreto, este 27 de febrero de 1939, que aquí es un poco este colofón de esta segunda parte que estamos hablando de la rectoría de Borling, eh, Gregson, eh, bueno, se encuentra en un momento dado en la biblioteca de este caserón, cuando una lámpara de aceite se estrella contra el suelo, en principio de forma inexplicable, nadie la toca, pero ¿qué ocurre cuando esta lámpara de aceite choca contra el suelo? Pues que las llamas, Se empiezan a extender rápidamente por el inmueble y el fuego devora toda la mansión. Con lo que se cumple, Carlos, el vaticinio funesto. Efectivamente, el vaticinio funesto que ha cumplido. Entonces, bueno, eh, Price hizo una serie de conclusiones sobre lo que había pasado en Borley. Él llegó a la conclusión, eh, bueno, esto obviamente se basa pura y simplemente en los datos que habían recogido los testigos de las apariciones porque al hacer una investigación de carácter intensivo, pues bueno, hubo muchísimas más pruebas acumuladas que lo que se había, que lo que se había por decirlo una manera, acogido a lo largo de los años anteriores, incluyendo las opiniones de Lionel Foister y pues su Marian, que en cierto modo él consideraba que estaban condicionadas por el hecho de que de alguna manera pensaba que Marian Foister era comprensiva o entendía de alguna manera aunque fuera inconsciente parte de lo que ocurría en la casa y que por eso hacía de canalizadora involuntaria, una especie de medio involuntaria, por lo menos de alguna de las entidades que supuestamente provocaban, según Price, los fenómenos de Borley. Lo que sí que es cierto es que llegó a la conclusión de que se daban conjuntamente tres fenómenos, por eso era tan inusual. Por un lado, un fenómeno de tipo fantasmal, que dice que interactuaba directamente con quienes investigaban, que es muy curioso, es decir, con los que racionalmente intentaban llegar a una conclusión. Ese sería el fenómeno que afectaba a los 48 voluntarios que estuvieron con él. Un segundo, que sería el embrujo de la, de la supuesta novicia o monja que había sido emparedada en, en la abadía que había supuestamente existido antes de la rectoría, así como una actividad poltergeist inducida por el, la cantidad enorme de, de espíritus o de almas que de alguna forma eh, interactuaban o trabajaban en torno a la casa. Bueno, esta es una conclusión que no tiene ninguna base científica, obviamente, uh -huh. pero se basaba pura y simplemente, como ha dicho muy bien Jesús, en, la, en lo que se podía deducir de las personas de las cuales se podía fiablemente sacar una conclusión de sus observaciones en Borley. ¿Y tras el incendio, quedó alguna duda? Eh, no, no, no quedó ninguna duda. Lo claro. que pasa es que después eh, se empiezan a hacer otro tipo de explicaciones o de investigaciones. Bueno, Harry Price al final todo esto eh, lo presenta en un par de libros, todas sus investigaciones, dos gruesos libros el primero publicado en 1940 bajo el título La casa más encantada de Inglaterra o sea que de ahí viene un poco esa expresión que es el título del primer libro que escribe Harry Price sobre esta fenomenología y el segundo ya se edita en 1945 es decir, tres años después del fallecimiento de Price que se titula El fin de la Retoria Borley bueno, ahí quedan un poco esas conclusiones y hay como una tercera parte donde otro tipo de investigadores posteriormente empiezan a poner en duda el método que sí. utilizó Harry Price Entonces, más de uno empieza a apuntar uh -huh. la posibilidad que a lo mejor Harry Price no fue tan riguroso ni tan metódico uh -huh. en sus investigaciones y que posiblemente él sí que creara o fabricara alguno de esta, de estos fenómenos que se dejara llevar, tanto, tanto con la segunda parte como que sí. se dejara llevar por la emoción digamos pues de que emoción. sabía que estaba teniendo éxito puesto, puesto que tenía el control porque tenía el control soberano dado que sí. lo tenía cuidado por un año de la que él estaba promocionando al mismo tiempo como la, como el lugar más mágico de sí, la sí, ¿no? un, par de, un parque temático para los espíritus eh, y en la actualidad, eh, ¿qué queda de la rectoría Borley? De la, en la actualidad queda la iglesia ahí la la iglesia. lo que es la antigua rectoría el edificio está en ruinas desde que se quemó nadie quiso reconstruirlo porque ya la fama era como bastante eh, contundente ¿no? y echaba para atrás a muchísimos que quisieran gastarse ¿no? ahí sus dineros pero sí la iglesia, la iglesia se puede todavía visitar, es la parte que quedó pues eh, más entera, la rectoría claro queda con un aire fantasmal porque la leyenda a partir de su incendio se acumula con todos los moradores que fueron muriendo, entonces Decían que a medida que iban muriendo, formaban parte también de esa comitiva espectral. Entonces, nada, lo que quedan es, ya digo, ese tipo de, de construcción. La iglesia es lo que mejor estado está. Y todo lo demás son distintos investigadores que se siguen acercando al lugar donde, invariablemente, siguen recogiendo de una forma u otra. Ya, no, por supuesto, no tan espectacular como en los años 20 y los 30, pero siguen recogiendo algún tipo como diría Germán de Argumosa de parafonía. De parafonía. ¿tú? Bueno, pues ya lo sabéis, si en alguna ocasión visitáis el muy -Ex. querido condado de Exex, -Ex, eh, no dudéis en, en la tierra sajona profunda y sí. donde hay fantasmas de sobra, sí que no hay problema. Exacto, exacto. Un, un lugar muy sajón. Muy, muy sajón, sí, señor. Pues ahí estábamos, en la rectoría Borley. Seguramente nosotros también visitaremos el lugar. Sí, sí, sí. <risa> ¡Oh, tan caballero! Por, vosotros primero. No, tú más.